b i e preocupado por lo que está pasando en el país, ¿no? Y esto, este intento de homicidio a, a Cristina. Ayer estuve con ella en el Senado y hemos conversado sobre la situación actual y esa persecución que están haciendo a su persona para neutralizarla a través de la lawfare.、Eh, eso no es un Problema únicamente de Cristina, de aquí de Argentina, sino que esto es una política que están implementando en muchos países de América Latina,、sí. no de esto, neutralizar o sacar del medio a gobiernos、eh, populares.、Sí. Así que hay que estar muy atentos a esta desestabilización de las democracias. En el continente y ahora aquí en Argentina. Vos、eh, te encontraste con ella, Adolfo, para dialogar justamente sobre eso, llevar tu solidaridad al respecto de esta persecución desde el plano judicial,、eh, sin saber que la escalada de violencia iba a seguir, ¿no? Iba a tomar la magnitud que tomó anoche. Sí, lo que hay que hacer es buscar medidas de prevención y seguridad、eh, de Cristina, ¿no? Siempre. Ustedes tengan en cuenta que, que hubo muchos atentados que no s u p i e r o n contener. Eso, por suerte, no pasó a mayores, pero también es un indicador grave, gravísimo para el país, que hay que estar muy atento. Aquí han impuesto toda una política de odio, de enfrentamientos y no de diálogo. La oposición es necesaria, pero la oposición no es para tener el odio, cargarse de odio, sino para construir el bien del pueblo. Y esto no se está haciendo. Se está、eh, buscando los enfrentamientos y no la unidad en la diversidad. Adolfo, ¿cuáles crees que son los principales canales por donde se destila este odio? Bueno. Eh, la derecha lo que quiere hacer a cualquier costo、eh, tomar el poder para un proyecto político y económico、eh, de recolonizar el continente. Pues s o l o e lo sé, que no es aquí solo en Argentina, es en Brasil contra Dula y Dilma, en Bolivia contra e v o en Paraguay contra Fernando Lugo, en Honduras contra. Manuel Zelaya, contra Correa en Ecuador. Tenemos que tener una lectura más amplia y no quedarnos únicamente en lo local, que es grave y que tenemos que resolver los argentinos.、Uh -huh. eh, ¿Ustedes desde el CERPAG están convocando hoy a movilizar también? Sí, hay, hoy todos vamos a tratar de autoconvocarnos, ¿no?、Uh -huh. De participar en un repudio total de esto y en apoyo a Cristina. Como la última, y como siempre, el agradecimiento, Adolfo, ¿cómo hacemos para fortalecer esta democracia? Bueno, ustedes que están en los medios de comunicación, es、eh, tratar de explicar a la gente, no d e j a r l o s dominar por los grandes medios x e n o m ó n i c o s Es parte de toda esta campaña en contra del gobierno.、Eh, Los medios de generar conciencia crítica, valores y, fundamentalmente, tener ética en la información. Eso sería importante para、eh, revertir las campañas que se están haciendo actualmente、eh, en contra no solo de Cristina, sino de la democracia del país. Adolfo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego.